Ahora estoy contigo, Karina. Bien, bien, bien. Eh, te, te corregía que dijiste Richard es Robert Remedio. Ah, Robert, ¿no? Robert. Dije Richard. No, ah, sí, sí. Robert Remedio. Robert Remedio. Sí, sí, sí. Eh, bien, Jorge, para cerrar el móvil de esta mañana, yo estoy en el comedor de Maldonado Nuevo. Tengo que agradecer infinitamente a Sonia, a ever Eber, eh, a Blanca, que está trabajando aquí, a Anaí, Adán también, a Stephanie, y por supuesto con quien vamos a hablar ahora, que la tengo desde hoy temprano esperando, porque teníamos planeado armar salir más temprano y después me fui... Bueno, para, para esta nota que compartíamos antes, estoy con Lady Rodríguez y ella está coordinando aquí lo que es la entrega de los alimentos, la preparación, la entrega, y, y será breve la nota, pero la están escuchando en tantos lugares del mundo, me decía, de los familiares que han sintonizado justamente la 103.5 para escuchar lo que es imposible no tener por lo menos algún, alguna eh, charlita breve con, con Lady. ¿Qué se prepara hoy Lady aquí en el comedor? Hoy preparamos picadillo. Buenos días, primero. Eh, hoy prepara, preparamos picadillo con papas papas y arroz bien y cu para cuántas cuántas porciones se prepararon eh, te, son vienen trescientos sesenta personas ya llevaron este viandas para las eh, personas que tienen COVID y también otras que tienen problemas para venir a, buscar, a retirar la comida y este y bueno y otros que vienen. Ahora. Sí, estuvimos con Dalton y Rocío que son los que llevan para las personas con COVID, sí, sí, sí. encargados de ese reparto. Sí, y otros que vienen también que tienen para viejitos, esos que tienen problema de para para levantar la comida. Entonces, oh, yes. ¿cómo cómo se se piensa o, o cuántos ingredientes se piensan para poder preparar alimentos para 350 personas? Eh, bueno, eh, o sea, tenemos un recetario de que nos manda India Y este primero vemos eso y ahora con tanto tiempo ya ya sabemos ya más o menos cuánto es cada uno para cuánta, eh, para la, cuánta de para las cuántas las cantidades por ejemplo, hoy me decía fuera de micrófono, eh les toca por ejemplo para la preparación de hoy una bolsa de papas, por ejemplo pelar una bolsa de papas sí sí sí tenemos fe papa y este pelamos y después limpiarla y cortarla y lo mismo los zapal el zapallo y... lo mismo el... zapal hay que cortarlo a mano y tenemos boñato también, que cortamos todo a mano, y este y bueno, cebolla y todo, y vamos dejando preparado de un día para el otro para para poder elaborar. Eh, lady me decía, son más de 20 años realizando este trabajo, ha sido en diferentes lugares, pero siempre sí. eh, el, el, la misma sintonía, digamos, que es preparar comida y demás. Eh, particularmente, ¿qué, ¿qué te hace sentir? ¿Qué, ¿Cómo se siente...? El poder eh, también interactuar con tanta gente por tantos años y bueno y tener tantas experiencias diferentes y cada uno de ellos. Sí, bueno, yo ya estoy acostumbrada, ya ya para mí esto ya es... Primero, cuando recién entré tenía un poquito de miedo, pero pero hace años ya, ahora ya ya estoy hecho. Ahora cocinas de ojos cerrados directamente. Sí, <risa> sí, aparte tenemos un grupo precioso que todos le dan para adelante y bueno, eso es lo importante. Lady yo felicito tu trabajo realmente el trabajo tuyo y el de todos los que están aquí en esta coordinación en este preparación del de la del alimento diario para tantas personas que bueno van van a la, están a la espera desde hoy temprano cuando llegábamos también hoy cerquita de las 10 que llegamos aquí ya estaban también esperando y luego también ustedes empiezan la entrega a las 11.30 treinta un poquito más 11.30 empezamos a servir y una menos cuarto ya se cierra el comedor se cierra el comedor y si quedan ya bueno, a veces viene alguno más tarde y bueno o sea unos minutos más tarde y, ta, y le damos igual si tenemos si ya no se terminó muy bien bueno Jorge no sé si quieres consultarle algo a Lady si no cerramos directamente unos saludos para todos allí y felicitaciones por el trabajo bueno muchísimas gracias y bueno un saludo para toda mi familia que me está escuchando muy bien y este y bueno y, de decinos los lugares donde están escuchando a ver desde Carolina del Sur mm. Estados Unidos mm. este de Lanzarote de Islas Canarias mm. Y de Chile, de Valparaíso. Mirá vos. Claro, te digo. Muy bien. Saludos para todos. Sí. Bueno, estamos. Gracias. Chao. Bien, Jorge, cerramos el móvil de esta mañana también y, y ya está. Ya está, no tengo más tiempo de volver, ¿no? Tengo ¿Y, qué te, todos, ¿y, sí? ¿Y qué te parece? No, porque si querés, yo tengo también otra otra notita más para compartir no, ¿viste? Si querés, me dejás no, y seguimos No, no, no, <ríe> no. Alvarito Loco, yo, seguramente no le está gustando tanto la broma No, no, no, pero no, no, mañana, mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, sí, muchos, pero muchos mensajes lindos con respecto a la publicidad Bueno, mañana, de mañana en tu saludo inicial Ahí va Ahí te pones el día Sí, muy, muy divertido realmente, muy divertido los mensajes de la audiencia y los mensajes que recibí recibió Elvira también. Ah, bueno, bien. Y hemos recibido mensajes de Elvira. Bien, bárbaro. Bien, cerramos. Buena Dale, jornada para todos. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Frecuencia abierta.